Bueno, la clave de oro en el modelo que te estoy proponiendo para la generación de credibilidad, confianza y, en consecuencia, llevar a la divulgación adecuada de tus productos y servicios, es un modelo que está basado en el contenido. El contenido es la clave de oro de este modelo y, como te darás cuenta en los diferentes tutoriales que te estoy compartiendo, tanto vídeos como audios, pues irás poco a poco entendiendo la importancia de generar contenido y especialmente contenido dinámico en tu sitio web el contenido básicamente hace referencia a una forma muy sutil de enunciar los beneficios y las ventajas de estar usando o eventualmente de usar tus productos y tus servicios de entrada en tu sitio web no vamos a vender no vamos a estar vendiendo ni ofreciendo los productos Aunque puede existir la posibilidad y, y más adelante te vas a dar cuenta de alguna forma inducir o, o mencionar que hay una serie de productos y servicios que tú tienes a disposición de las personas que en su momento deseen adquirirlos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando tú tienes un producto o un servicio tú ya has identificado qué solución o necesidad real está sufriendo, está ofreciendo este producto o servicio que tú estás desarrollando o comercializando. Y la idea del contenido es estar enunciando eh, los beneficios y las necesidades que estás solucionando de tu público objetivo. También hay que generar contenido que no necesariamente esté cumpliendo esa función, sino esté generando un valor agregado a los usuarios de tu de tus productos o servicios. Supongamos que tú eres un, un, un psicólogo o una psicóloga y que estás... Eh, buscando que a través de tu sitio web pues se dé a conocer tu actividad profesional donde en primera instancia digamos el producto estrella es la consulta personalizada de tus servicios eh, de forma presencial y eventualmente la puedes considerar de forma virtual a través de todas estas herramientas que nos permiten una comunicación inmediata con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero entonces digamos que, que, que eventualmente o actualmente tu producto estrella es la consulta personalizada uno a uno con, con una persona. Entonces, eh, para estar generando contenido de, los, de la necesidad y los beneficios de la terapia, de la intervención personalizada, pues eh, se puede hacer, pero también puedes generar contenido referente a la importancia de una correcta salud emocional, de, por ejemplo, más vale prevenir que lamentar, de la importancia de tener eh, adecuadas relaciones, o trucos como ser asertivos en tu relación de, de pareja o en tus relaciones personales o como por ejemplo eh, tener presente en el caso de que seas padre de familia y la importancia de de una adecuada salud emocional para nuestros hijos que eso se va a traducir pues en en en, en madurez y en salud emocional cuando ellos sean eh, adultos eh, todo ese tipo de, de de escenarios que pueden involucrar la prestación de tu producto o tu servicio. Esto también busca el posicionarte como un experto en tu área eh, principal de, de, de trabajo o de desarrollo. Aquí estás generando confianza, estás generando credibilidad en que tu, tu área de experticia, tu área de conocimiento, pues es algo que vale la pena tener presente. Y estar generando contenido de forma recurrente, pues está posicionándonos en nuestra mente, en nuestro imaginario, como una persona que merece respeto, que merece nuestra confianza, y eventualmente cuando yo te posiciono a ti como un experto, pues yo sigo tus consejos. Y si tus consejos eventualmente eh, en algún momento que yo lo necesite es consumir algún producto o servicio tuyo, pues lo va a tener muy presente en el caso de que lo tenga que, que hacer. Entonces... Eh, el contenido que vamos a generar de forma dinámica en, en tu sitio web tiene que ser un contenido que haga referencia a estos elementos de solucionar necesidades de dar tips o de dar consejos de denunciar de eh, otros escenarios relacionados con tu actividad que se te, deben tener, tener presente etcétera etcétera esto esto es un arte digo yo eh, pero una gran una gran ventaja que tú tienes es que tú ya tienes un producto un servicio y estás conociendo realmente cómo es el nicho cómo es el sector de tus de tus usuarios de tus consumidores entonces en esa medida que tú conozcas muy bien tu tu tu nicho de usuarios pues ofrécele aquellos aquellas cosas aquellos consejos aquella información que ellos están necesitando y recurriendo Bueno, una forma de hacer esto es publicar periódicamente contenido en tu sitio web y esta herramienta pues te lo permite hacer. Y, y al publicar periódicamente contenido, pues estamos hablando de un periodo en el tiempo el cual nos permite... Eh, publicar este contenido. Normalmente, normalmente lo que yo recomendaría es por lo menos una vez al mes estar publicando algún contenido. Si tienes un poco más de tiempo, disposición y actitud, pues podrías considerar cada 15 días o hasta cada semana. Ya más de una semana diariamente eh, puede tener eh, un efecto adverso y es que de pronto podemos cansar o no toda la información la transmitimos de forma adecuada, ¿no? Piensa un poco también tú como usuario de Internet, cada cuánto estás visitando una página, sobre todo las páginas que tú frecuentemente visitas, cada cuánto estás pendiente de la información entonces eh el publicar diariamente digamos al nivel en el cual nos estamos encontrando de estar creando nuestro sitio web puede ser un poco demandante y, y, y digamos que para efectos prácticos no haría mucha diferencia en publicar semanalmente semanalmente es una buena es un buen periodo en el tiempo aunque quincenal y mensualmente también ya más Por ejemplo, cada dos meses o cada tres meses no te lo recomiendo porque desde el punto de vista técnico el indexamiento en los buscadores pues no sería el más eficiente, el más adecuado. Entonces define con cada cuánto puedes estar publicando tu contenido. Puede ser cada semana, cada 15 días o cada mes son tiempos adecuados. La idea es que te sientas tú cómodo con esta herramienta. Al comienzo pues tienes que invertir un poco más de tiempo la creación, estructuración del contenido como tal, el contenido fijo y el contenido dinámico, pero una vez ya tengas estas secciones creadas y vayas poco a poco avanzando, te vas a dar cuenta que con solo 30 minutos o 60 minutos a la semana en caso de que publiques semanalmente, pues es es suficiente y, y y te vas a sentir muy bien con con con este tipo de publicaciones. Bueno, el, el primer tipo de, de contenido a publicar pues son los artículos. El artículo es un texto. El texto, pues, eh, digamos, no tiene mucho misterio a la hora de desarrollarse, es digitar un texto. Aquí la única observación que te haría es de pronto hablar en primera persona eh, o en tercera persona. Esto sí ya depende un poco de... de el nicho y la, y la calidad de, y la prestación de tus servicios hay personas que no les gustan que las tú tienes entonces al leer en primera persona pues nos sentimos eh, incómodos sin embargo pues una ventaja de internet es que normalmente la comunicación es uno a uno el que te lees una persona está leyendo tu contenido, no una no estás ante un, a un auditorio de personas. Pueden estarte leyendo simultáneamente 10, 20, 100 personas, pero el, la sensación o el momento o la instancia que se está presentando es una comunicación uno a uno. Tú como autor estás comunicando a un único lector. Yo como lector estoy percibiendo eso, me estoy comunicando es contigo. Ahora, independiente de que en ese mismo momento en, en un país en otro país en una ciudad otra ciudad tres cuatro personas estén leyendo la misma información eh... Yo recomendaría una, una comunicación uno a uno, pero eh, de, de, de pronto de una forma eh, muy respetuosa, no tuteando, pero sí hablándote a ti o, o en estos conceptos, ¿no? Bueno, eso, eso es algo importante. Y lo otro importante es la, la ortografía, la correcta gramática. Yo, yo he sufrido y aún sufro mucho, sobre todo con el tema de los acentos, me toca usar a veces correctores, eh, porque eso también dice mucho de la persona que está detrás del contenido Tú hay horrores ortográficos que tú al leerlos dices wow qué pasó aquí y eso te dice mucho de, de la persona que está detrás No hay que generar elementos que generen credibilidad y confianza y un gran elemento importante es la ortografía en lo posible mmm, eh, redactar eh, adecuadamente si nunca has escrito si nunca has eh, es, eh, si redactado documentos de pronto te puedes sentir incómoda al comienzo o incómoda pero poco a poco esto tú lo vas perfeccionando. Imagínate que, que la, la reacción es como si estuvieras hablando con tu potencial cliente y usuario y compartiéndole algún elemento, pues ese mismo ejercicio lo puedes hacer. El largo de los textos, recomiendo que no sea muy largo, estamos hablando, no sé, de cuatro o cinco párrafos por mucho, si lo que estás compartiendo es un, un pequeño consejo, un, un tip, una información, Ahora, si amerita que desarrolles, pues mucho más el, el contenido, porque pues la información así lo necesite y lo exige, pues lo puedes hacer, no, no es problema. Eventualmente puedes trabajar notas largas de una, dos, tres, cuatro hojas, si se puede hacer, pero digamos en lo posible trata de manejar contenidos cortos. Eh, ¿Esto por qué? Porque al comienzo los usuarios somos algo perezosos en desarrollar los contenidos y mucho más hoy en día con que nos hemos vuelto tan expertos navegando y consultando información en internet, ya uno eh, segmenta muy rápido la información, entonces al comienzo textos muy elaborados pueden eh, cansarnos y no motivarnos, aunque, pues te digo, no es, no es que sea la regla, pero pues tenerlo presente, ¿no? Yo diría que uno de cada cuatro textos los podrías, o de cada una de cada cuatro publicaciones las podrías manejar eh, de forma extensa si así lo amerita, ¿sí? Eso en cuanto a la referencia de los, de los artículos en cuanto a texto. Otro tipo de, de artículo y contenido que se puede manejar. Es el referente a los audios y los videos. Estos tienen una gran ventaja referente al... al al texto y es que podemos transmitir emociones. Con el texto, el texto es muy frío y normalmente lo que nosotros percibimos es una idea asociada al tipo de reacción que estamos leyendo. Normalmente si uno escribe en mayúsculas, hay algunas personas que toman eso como una ofensa, otras la toman como que se quiere resaltar, entonces la comunicación por texto es muy subjetiva y tiende a ser muy fría, muy... muy dependiendo de la emoción del que lo lee y de lo que cree leer del de, de, de, de que escribió entonces eh, digamos que el texto pues tiene esa desventaja una gran ventaja que tiene el texto es que es posicionado fácilmente por los buscadores entonces en lo posible, usa una palabra que es muy importante para nosotros es la, la, la recurrencia Perdón, la relevancia, la relevancia me está confundiendo. La relevancia es una palabra que es muy importante. Supongamos que no, nuevamente el tema de psicología y en psicología nos nos interesa mucho salud emocional. Entonces, en lo posible, eh, digamos que ese es un término que tú te gustaría que te que te ubicaran por ese término salud emocional o felicidad en relaciones. Entonces, tratar en lo posible de usar Frecuentemente esas palabras en tus en tus textos, no hacerlo repetitivo en el mismo texto, o sea la salud emocional es importante porque a través de la salud emocional los seres humanos podemos relacionarnos mejor y que no tiene salud emocional, no ese tipo de cosas no sino en un mismo artículo, por ejemplo mencionas al inicio y hacia el final la palabra salud emocional y eh, en otros artículos haces lo mismo supongamos que tiene 50 artículos de los cuales eh, 10 hablas de salud emocional mencionándolo una o dos veces en el contenido, ahí ya estamos eh, eh, diciéndole a los buscadores que salud emocional es una palabra muy relevante al contenido de tu blog, ¿sí? entonces digamos que para esa parte es importante manejar texto en nuestros artículos eh, de contenido dinámico Eh, retomando el tema del video y el audio, la, la ventaja que tienen el video y el audio eh, son dos, eh, y ya es más con la interacción que haces con los usuarios de tu sitio web. Y esta interacción es que, pues, eh, fácilmente se per se percibe la la el el la energía de quien está eh, transmitiendo la información no no sé si tú has tenido oportunidad de ver audios míos me, y yo los he oído tiempo de especie de audios en los cuales siento que estoy como que de un ánimo muy interesante muy muy muy tranquilo en otros me, me siento como un poco más eh, eh, lento más pasivo entonces eh, uno percibe eso en, en en los videos y en los audios al comienzo vamos a publicar audios y videos eh, Eh, no necesariamente que sean tuyos, de autoría tuya, sino te voy a enseñar a publicar videos de otras personas, a veces hay videos motivantes, estimulantes, muy bonitos, que ayudan a elevar el nivel de energía. Eh, por ejemplo, volviendo al tema de psicología, podemos encontrar un documental acerca de la importancia de las emociones y las relaciones, entonces tú puedes adjuntar un contenido, una nota dinámica, donde describes en unos dos, tres párrafos, tu impresión o la importancia de ver el documental o que encuentras importante que se mencione esto y compartes el documental y video de otra persona. Igual con un audio, aunque no es hoy en día es mucho más fácil encontrar eh, videos de terceros que audios de terceros, eh, pero eventualmente podemos encontrar un audio que nos ayude a explicar algún concepto que tú quieras reforzar o que tú quieras comunicar, entonces también puedes hacer ese enlace. Entonces en la primera instancia vamos a compartir enlaces a videos y audios de otras personas ubicados en nuestro sitio web y obviamente pues estos audios y videos tú los tienes que oír muy bien que, que sean muy neutros en cuanto a que pues estén transmitiendo realmente lo que tú quieres comunicar en su sitio web eh, no que por ejemplo no estén haciendo publicidad o que no trabajen Eh, temas que puedan agredir eh, no sé, los, las, los pensamientos o las creencias de otras personas entonces esto tú lo puedes seleccionar muy bien de hecho internet es una maraña de información y uno encuentra videos para lo que quieres entonces eh, no es difícil encontrar algo que quiera resaltar algo eh, relacionado con tu actividad productiva más adelante ya te enseño a crear tus propios videos tus propios audios y para eso están las secciones que he denominado aquí tus audios tus videos entonces en lo referente a contenido es eso tener presente las, las diferentes observaciones que te he hecho el, eh, la idea es que el contenido dinámico esté motivando la visita periódica a tu sitio web ya sea de forma directa o a través de unos eh, trucos que te voy a enseñar que son las redes virales que también nos pueden ayudar a generar eh, tráfico a nuestra web y en consecuencia pues credibilidad y confianza de las actividades que estamos desarrollando